Abrazo que le damos, ese l m a p u c h a d o lo da a su hijo, cada hija, cada hijo varón, y muchos lo t o m a de otra manera, lo t o m a de otra forma, no es eso, es un cariño, es una forma que el día de mañana que muy bien le dice, lo estamos conociendo, y bueno, ese abrazo, ese cariño, a donde lo ven, volvamos a encontrar, eso vuelve a ser en mejor condición. よく見るのに、ファープレピアや